Cuando veo nuestra cordillera, nuestro mar, nuestro campo, me pregunto: ¿por qué no hacemos algo grande por nuestro país? Educación pública y gratuita. Universidad pública y gratuita. Salud pública y gratuita. Si Chile tiene la plata para hacerlo, para darle más espacio a n u e s t r a sociedad a la gente que más lo necesita. Soy Marco e n r i q u e s Ominami y te invito a creer en este nuevo Chile. Por eso, en el Distrito 56, Puerto Varas, Fresia, f r u t i l l a l Yanquihue, Los Muermos, Puerto Octay, Purranqui, Puyehue y Río Negro. Prefiere a Verónica Cifuentes, tu diputada. Si tú quieres, Chile cambia. Marco Presidente.